En realidad la quería y no me quiso creer, en realidad la quería y no me quiso creer, en cambio que por aquel estaba que se moría, en cambio que por aquel estaba que se moría. Lamento por su desdicha burlarse de mi pobreza, lamento por su desdicha burlarse de mi pobreza y en cambio se martirizó. Y en cambio, te martiriza por otro que ni la pieza. que su amor es ciego, escaso, tonto y brutal, ya sé que su amor es ciego, escaso, tonto y brutal, el bien le parece mal y el mal le parece bueno, el bien le parece mal y el mal le parece bueno, lamento por su desdicha burlarse de mi pobreza, lamento. Por tu desdicha burlarse de mi pobreza y en cambio te martiriza por otro, que ni la pieza y en cambio te martiriza por otro, que ni la pieza... Boom mm boom -hmm.